25 minutos pasaron de las 12 de la noche y seguimos aquí en Nacional Rock haciendo diario del futuro. Y uno de los títulos del día sin ninguna duda eh, tiene que ver con lo que sucedió ayer en Comodoro Pi, donde se daba a conocer la sentencia por el caso que investigaba las supuestas supuestos sobornos alrededor de la reforma laboral que se hizo Así en el es. Año 2000, si no me Hoy me preguntaba eso, si todavía tenemos que seguir diciendo supuestas o oh las falsas, las claro, la denuncia o, sobre eh, tom, tomar la, la palabra o la decisión de la justicia, de decir que no, no hubo pruebas suficientes para comprobar eh, estas coimas como decías vos Nico, se investigaba el pago de sobornos en el Senado en el año 2000 para aprobar la ley de reforma laboral a juicio llegaron ocho personas imputadas obviamente quien tuvo más repercusión, y atención mediática en todo este proceso fue el expresidente Fernando de la Rúa pero también estaban imputados el propio secretario parla ex secretario parlamentario quien denuncia todo este hecho de corrupción y quien se hace cargo de haber llevado la valija con el dinero el arrepentido, el famoso arrepentido, el famoso arrepentido Mario Pontacuarto también estaba imputado el ex titular de la CIDE, Fernando de Santibáñez el ex ministro de trabajo, Alberto Flamarique, y cuatro ex senadores justicialistas, Alberto Tell, Remo Constanzo, Ricardo Branda y Augusto Alassino, también había dos personas más que eh, formaron parte de todo el proceso judicial una no llegó a la condena porque se suicidó, estamos hablando del radical mendocino Genoud, José Genou, y también Emilio Cantarero este, salteño, también justicialista que no llegó al juicio por problemas de salud lo cierto es que los ocho imputados en este caso hoy fueron absueltos por el Tribunal Oral Federal número 3 que decidió que no había pruebas suficientes como decíamos para Eh, poder condenarlos, un fallo bastante, o oh, fue un resumen del fallo porque en realidad lo que se leyó fue una síntesis, los argumentos se van a conocer recién el 31 de marzo de 2014. Eh, a las 6 de la tarde, ya está estipulada así, eso es lo que anunció el tribunal, un juicio muy largo en el que se escucharon más de 300 testigos que duró un año y cinco meses, que tardó 12 años en elevarse a juicio, o sea, hace 10 años que Pontacuarto viene diciendo más o menos las mismas denuncias y las mismas declaraciones, eso lo sostuvo en el tribunal, lo sostuvo en todas las audiencias en las que se presentó, un juicio también bastante complicado porque puso sobre la mesa el tema que tiene, Temas. Lo que tiene que ver con los fondos de la CIDE, cómo se desclasifican y o no, que en realidad todavía no están desclasificados, también puso sobre la mesa el tema de las leyes y toda este la rosca que hay detrás de las leyes, digo, más allá de, de, de el, el caso de cohecho, cómo se negocian las leyes en el Senado y distinto, distintos temas que hicieron que sea un tema bastante complejo de, de llevarse adelante. La pregunta número uno, digamos, que aparece en estos casos es tenés un arrepentido que va y relata detalladamente cómo sucedió el hecho. ¿Alcanza de ahí a la, con no sé, de, de ahí a la absolución, ¿cómo, cómo se llega? Digamos, claro, alcanza ¿no? con eso. Hay una entrevista justamente interesante que salió en Página 12 el domingo, que se le hace a la, la fiscal del caso, que de alguna manera habla de esto, la, la fiscal del caso, eh, Sabrina Námara, y no me sale el nombre, Eh, habla de esto, de que una instrucción, un, un tribunal necesita de pruebas directas y en los casos de cohecho nunca aparecen pruebas directas, que es alguien decir, sí, yo recibí este dinero, hay un pacto obviamente político y de, de, de cofradía que es muy difícil de, de romper, entonces no aparecen otros testimonios más allá de, de el del famoso arrepentido. La fiscal justamente valoraba mucho eh, el testimonio de Silvana Costalón que es la ex esposa de Pontacuarto y que ella había eh, testimoniado durante la instrucción, pero después no fue convocada para eh, testimoniar durante las audiencias. Esto era cuestionado de alguna manera por la fiscal en esta entrevista que mencionamos, y también lo fue en sus alegatos, era una testigo clave. Lo que se decía es que después iba a poder... De iba a terminar siendo imputada, entonces con esta cosa de salvarla para que no sea imputada, no fue llamada a juicio. Ese fue un testimonio importante. Hay otro testimonio importante que tiene que ver con el rol del periodismo, ahí. una periodista de La Nación, la periodista Fernanda vilocio había entrevistado en su momento a Cantarero, y Cantarero daba cuenta en esa entrevista, que había, que el propio gobierno de la Rúa había pagado la reforma laboral. Esa entrevista fue aportada a la causa, pero son eh pruebas que después, digamos, el, el principal son testimonio claro que no, que no, no terminan son... de conformar Eh, prueba directa, lo que la justicia para... dice, Exacto. prueba directa, eso es lo que faltaba, toda la causa se montaba sobre el testimonio de Pontacuarto que la fiscal reconoce, la fiscal que había pedido condenas recordemos para todos, para los ocho imputados, una condena de seis años y algunos meses para el propio de la Rúa, eso es lo que había pedido la representante del Ministerio P eh, Público Fiscal Otra de las querellas estaba representada por la propia oficina anticorrupción, digamos, ese fue el, el querellante en el proceso y también había pedido distintas condenas. Lo que dijeron en sus alegatos, que fueron hace eh, un mes aproximadamente, era que el testimonio de, de Pontacuarto da, podía dar cuenta de que existió este soborno, de que, que su testimonio era sólido porque no se cortaba, digamos, no se, no se confundía en ningún detalle, sino que repetía esos pequeños detalles que iba testimoniando se repetían en cada cada vez que él testimoniaba durante la etapa de instrucción y también durante, durante la propia audiencia. Como decíamos, el fallo fue bastante, o al menos esta síntesis del fallo que se pudo leer y se pudo escuchar ayer en Comodoro Pi, en el medio del calor ardiente de Comoro Pi, la, la convocatoria era a las 3 de la tarde, a esa hora fueron llegando los imputados y en una audiencia bastante veloz se leyeron Estos Esta parte de los argumentos Que se van a conocer recién en marzo eh, Fue bastante duro con el juez Que llevó adelante la instrucción Que es el juez Rafecas Que hemos hablado, Candero, el futuro en otras oportunidades Porque es un juez que afronta eh, Un pedido de juicio político Por el caso de los Whatsapps con Amado Vudú Exacto También fue cuestionado en esta oportunidad, recordamos también, es un juez que ha tenido parte bastante interesante de todos los juicios de lesa humanidad, que ha llevado adelante muchas causas y que ha empujado justamente que, que, se, que se motoricen esta, bastantes causas que tienen que ver con este tipo de delitos, pero que a su vez, esto, está siendo cuestionado. Y el tribunal ayer también remarcó un poco, un poco su rol en el pedido de elevación a juicio. Lo que dijeron que Que leyeron en su momento ayer cuando mmm, leyeron la absolución con respecto a la actuación de Rafecas, es concreto, Dice: se advirtió una marcada parcialidad en la recepción y valoración de la prueba. Se interrogó de manera intimidatoria a algunos testigos, se persiguió sistemáticamente a todo aquel que no ratificara la hipótesis acusatoria, se manipuló la prueba para arribar a conclusiones preestablecidas. Una acusación palo, bastante grave fuerte, sí. contra, contra Rafecas, y justamente pide este tribunal, además de absolver a los ocho imputados, pide en concreto que eh, lo que tiene que ver con el Consejo de la Magistratura investigue a Rafecas por su actuación durante la instrucción. Bueno, una más para... Una más para el pobre Rafecas, otro regalo de Navidad para él. Además cuestionó a dos testigos en concreto y pidió también que se los investigase. A Aníbal Ibarra y a Sandra Montero, que es, era en su momento la secretaria de Reno Constanzo, otro de los imputados. Eh, con, en concreto a ellos los acusó en este mini... Este mini fallo que se leyó de falso testimonio. También eh, habrá que ver qué pasa con esto. Lo cierto es que obviamente hubo muchos medios a la salida de Comoropi. Fue uno de los, el último, casi el último juicio del año, la gran sentencia de diciembre, el de, el gordo de navidad, podríamos decirle, porque ya, de hecho, a las dos del mediodía hubo asueto en Comoropi, no había actividad para nada. Un datito sí. más de color, como para terminar de redondear, como el como el, el denunciante, el querellante era la oficina anticorrupción, terminaron quedando todos absueltos. Las costas de todos estos años ¿Quién de... ¿Quién Las pone el Estado. Así, tiene que ponerlas el Estado. De sí. hecho, en sus declaraciones de, de la Rúa también hizo referencia a eso. Otro dato de color para aportar, la abogada de la abogada de de la RUA, eh, Valera Corbacho, sí. polémica abogada... Corbacho sí, ha tenido unas causas lindas. Para repasar el CV de Corbacho, abogada de Ciro James abogada de David Villalba, uno de los eh, condenados por el asesinato, uno de los policías condenados por el asesinato de Mariano Ferreira, abogado también de los dos Motorman de Once... Una de Patti en su momento también fue abogada. Bueno, una, hay, que trabajar, hay que trabajar cada uno, consigue el laburo donde puede. Una linda... Nosotros una linda. estamos en Nacional Rock de la Rúa, y ya lo defendemos. a Patti y a los motorman. Ahí está, así que eh, De La Rúa fue acompañado justamente por, por Valera Corbacho que llegó con ella y también se fue con ella. Lo cierto es que a la salida los imputados, los absueltos, todos hablaron y tenemos para compartir el audio de De La Rúa que decía... Esta es mi declaración, este juicio de casi dos años y 300 testimonios demostró la inexistencia de toda sospecha de corrupción para mi gobierno y puso en claro la verdad. Además, sirvió para demostrar que todo fue una infamia del principio al fin y que el hecho no existió fue el punto de partida de un complot político, la absolución. Escuchamos, escuchamos ahí raro, en La Rúa. Qué raro de La Rúa, sí. interrumpiéndose antes de terminar. Al mismo. Y que eh, leía esto en concreto, sacó un papel, tuvo como su, su paso de comedia habitual, porque sacó un papel adelante de todos los medios de prensa que estaban esperando su salida, y leyó esto que, que escuchamos en donde concretamente decía, esto, este juicio demostró la inexistencia de corrupción en mi gobierno, esas eran las declaraciones de, de La Rúa. El juicio también cuando se leyó esta sentencia tuvo también otro paso de comedia porque Augusto Alassino, uno de los eh, imputados, ex senadores justicialistas imputados en la causa, le quiso dar una trompada a Pontacuarto. Fue el, el momento de pi del año. Estábamos ahí, ¿cómo? ¿Cómo puede ser? Le tiró el trompazo, Pontacuartos se, se, se, se estuvo rápido de reflejos y no llegó a, a mayores. Digamos, también hubo... Hubo como gente que eh, repudió obviamente eso, que que Pontacuarto venía siendo en otras audiencias. Yo estuve en otras audiencias y venía siendo como hostigado, por decirlo de alguna manera, o insultado por parte del resto de los acusados. Obviamente se le arrepentido, es el que rompió este pacto de silencio del que hablábamos y todos trataban de mantener esto. Del otro lado del ring, entonces, escuchamos a De la Rúa. Ahora tenemos para compartir un audio de Mario con Pontacuarto que también habló con la prensa en la salida de Pi sentí que fue un fallo vergonzoso que bueno estamos con algunos problemas técnicos, ¿Técnicos? pero nada que, que no se pueda superar eh, a esta altura del año con un poco de Lo, e información. Lo cierto es que Pontacuarto decía esto, que fue, para él fue un fallo vergonzoso, Pontacuarto fue acompañado por sus hijos y decía quería dar el ejemplo justamente para, para mis hijos. Eh, él no tenía, esto declaraba la prensa, no tenía problema de ser condenado justamente por eso, es que eh, declara testimonia y cuenta su verdad, por decirlo de alguna manera, y... Eh, En concreto decía, estaba muy angustiado, esa fue la palabra que usó para con la sentencia o con lo, la decisión de estos tres jueces, eh, y se sentía de, de esa manera decepcionado por la justicia, por un lado, obviamente en la otra punta estaba de la Rúa, un fallo que también eh, trajo, bueno, como siempre sus polémicas en las redes sociales, todo el mundo replegándose, obviamente eh, Este hecho, si si alguien lo denunció, hay algo ahí detrás, pero hay que esperar, me parece, la sentencia final, los argumentos de la justicia y también hay que esperar... Eh, todos los tipos procesales, porque obviamente se va a apelar a esta Seguramente decisión. Seguramente, esto no termina hasta no llegar a la Corte Suprema. No termina no termina acá, pero sí hay que reconocer esto y es un poco lo que decía la fiscal en su momento, que fue un juicio histórico que llevó todo su debido proceso, que no siempre se hace de esta manera, fue un juicio que llevó al banquillo de los acusados, a un expresidente lo que decíamos al comienzo del programa y también a eh, puso, puso esto de debate, en debate que tiene que ver con cómo Se financia la CIDE, de dónde, de qué manera distribuye ese dinero y cómo, cómo funciona toda la rosca en los famosos gastos reservados. Los famosos gastos reservados. Y cómo funciona, cómo opera esa rosca en la sanción también de Leyes. O sea, llevó a un ex presidente, a un ex jefe de bloques justicialistas, o sea, no, sí. no estamos sí, no, hablando no, no, estamos de. Estamos hablando de figuras importantes. También un caso, recordemos que en su momento se cargó un vicepresidente, digo, fue, fue un caso que no fue algo que explotó después, sino que, que fue parte del, no, no es una denuncia posterior, ¿no? sino que fue parte de, de esos intensos dos años de, de mandato de alianza, radical ¿sí? de la Alianza, en realidad. Eh, y, y fue, fue un, fue un hecho político clave. Eh, que eh, en, también... en eso que terminó derivando sí. en lo que fue diciembre de 2001 que con un vicepresidente digamos, en cargo no hubiese tenido lugar porque la bueno hubiese sido distinto en todo caso lo que habría sucedido Coimas en el Senado todos absueltos eso es lo que tenemos para contar y que va a ser tapa de los diarios seguramente mañana